Buenas noches, estoy en Edonia, otro show es más, estoy en Radio Cuca, en el 107.3 del FM, en www.radiocuca.org, si hay que lo escuchéis en diferido, porque como lo escuchéis en directo, hoy no suena. Y diréis, que vaya este que fala corriendo ¿Por qué fala corriendo, coño? Porque hoy traigo aquí un piño de canciones de la hostia Para pa poner, o sea, que qué menos Que menos que falar corriendo Porque estas canciones son, son la hostia Estas canciones, mola mola mogollón ¿Prescancéasteis eh, vos de que, de que tan de moda los piratas? Yo, tan de moda los piratas y, y estos piratas somalís también serán de esos que lleven una bandera con, con calavera, con tibies y, y que uno se pone un parche y yo tú llevo una pata a palo y serán de esos, porque bah, vaya como molan esos, eh, vaya como molan esos eh. y es un icono romántico esto de los piratas joder y es como cuando digo yo que que tiene su parte romántica también eso de de que les, los hombres matan a las mujeres y, bueno que también que las mujeres matan a los hombres ¿eh? no vamos a ser aquí machistas y nada pero tiene su cosa romántica pues los piratas también tienen su cosa romántica eh que acuérdame yo cuando cuando estudié el literatura allá en el instituto eh Que, que nos contaban cuando nos falaban de, de Lar, la de Becker, de toda esta gente, los románticos, que wow, estaban pues ellos los piratas, la de Dios, qué años aquellos los piratas. Bueno, bueno, bueno, como lo prometió Ye Deuda, ¿eh? Lo prometí un Ye Deuda, sí, sí, Ye Deuda, sí, si en no un Ye Deuda, pues da igual, porque yo tengo, tengo ganas de cumplir la mi palabra. No vos acordáis cuando yo aquel programa dedicado a los punkies, a la música punk, al street punk, que dije yo, ah, pero voy a hacer también uno dedicado al punk, ¿eh? Porque acordáis vos de aquello, ¿eh? Cuando se fae punk eh, fuera de aquí, pues por ahí por los Estados Unidos o, o por Inglaterra o por ahí, pues ya punk, ¿eh? Y faen los punkies. Eh, sin embargo, cuando se falla aquí, pues ya hay punk Y fallen los punkis o punkarras ¿eh? Pueden ser las dos cosas Y ya que no sabéis quiénes fueron los primeros Que tan considerados que hicieron punkarraes aquí en España ¿Eh? ¿Qué pensáis? ¿Que ya era por ahí por los bascongaes? No, no fue por los bascongaes No, no qué va, qué va Fue en el año 1979 ¿eh? Y fue, na menos que en el Principado de Cataluña. ¿Eh? Nada de Vascongaes, nada de Leches ¿eh? El Principoto de Cataluña no ¿eh? menos que de Cornellá Llenen la banda trapera del río La primera banda que hizo una canción Punky, allí por el, por el 79, es En el 79, sí, ya lo sabía Ya lo sabía, ¿eh? Y todo el mundo piensa, va, estas cosas fáciles En el País Vasco no, no, no no Voy a poner vosotros que, que también llenen por allí ¿eh? También, estos, parece que llenen Barcelona ciudad, pero bueno, seguro que llenen De, de algún barrio deprimido, ¿eh? porque porque por allí hay muchos también. Esto del de, seguro que del llobregat del Prado si lo conocéis, uff, tenían que salir punkis de allí a, a montones, eh, porque parece la de Dios, a, a la margen izquierda del nervión. O sea que, uff. Oye, escucháis, escucháis a estos a ver si os presten estos. Estos llamen último resor, Llámense el último resorte. A ver si os presten. <risa> santo lo del sistema, os guiáis por un esquema. ¿Estáis cansados ya? La continúa y ninguno se lamenta. Para podéis escoger vuestros grupos favoritos en las listas. ¡Léxicos! Onde hay bandera blanca, se quemaron las trincheras. En las calles nadie queda. está cansados ya? La Estado continúa y ninguno Y es ¿vistes? ¿Eh? Qué pezo punkis, punkis catalanes. Y, y oye ya te confundíme yo en una cosa cuadrado ¿De, de, de yo que esto de, de los que, que tocaban los punquis o puncarras no me no, no no solo no solo porque también lo lo hacen skinheads eh de estos eh, acabos en z con cuya acabo en z eh porque si no son skinners son skinheads y eso y de, de fuera de que si de, de Inglaterra de tal no estos estos son skinheads ¿Eh? o sea que hoy ponemos también unos skinheads, hoy ponemos también unos skinheads ¿eh? que también llenen también vienen de Cataluña, también llenen ya, oh sí sí, claro que sí. Y además sabéis qué, voy voy deciros, voy contamos un un, un eh, Seguro que no sé si sois de la misma generación de estos que ya tenemos, ya estamos una treintena, a lo mejor también los más mozos, no sé. Veis eh, esos suaves, ¿no? Veis esos suaves que salían aquellos dos que se llamaban Pedro Pico y Pico Vena que eran muy radicales que los cómics comisiones en... la verdad es... eran una mierda porque cambian a hacer propaganda nada más oye pero de vez en cuando salía de alguno que no era propaganda y que estaba bien bueno pues para que lo sepáis los nombres de esos dos salieron del grupo Esti de los pisando fuerte que resulta que ensayaban en el mismo edificio en el que dibujaba el la zagra Esti y entonces puse a esos personajes el nombre de los de los del de los del grupín ¿eh? Visteis, a qué no lo sabéis? Eh? pues lo yo ¡Muy bien! ¡Oy! vaya ¡Oy! ¡Vaya la comercialización! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy! ¡Un fieste de aterrónido! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy! ¡En un movimiento arrastrador. ¡Con la gente muy luchadora! ¡Con los guías! ¡Con sí! los bailantes! Hoy, hoy, hoy. Cristos, fumar y ser besta. Hoy, hoy, hoy. Sexo y provocación. Hoy, hoy, hoy. No quedé en ningún futuro. Hoy, hoy, hoy. Solo la incendiaración. Bueno, vistes, eso, ¿eh? Cuántas, cuántas cancionuques canciones desde, desde se hacían por por el principado de Cataluña y todos pensabais que ya que era por las provincias vascongadas donde se hacían estas cosas. Bueno, hombre, también, también, también, también, claro que sí. Y especialmente, hombre, hacías en, en en muchos sitios, ¿eh? Pero hoy había un sitio del que tenían que salir punkis o sí, o sí, ¿eh? Y no era otro que la margen izquierda del río Nervión. no sé si tuvisteis por allí pero bueno a la derecha eh de allí, todo guapín todo todo pijín, todo que está guapo no está guapo aquello y pone un a la izquierda ay madre a la izquierda Basures... Eh, todo sucio los, los edificios desconchados y a la de mi madre y a la de mi madre Entonces, claro de allí pues no quedaba otro tenían que salir punkis y además punkis chungos eh de fecho salieron unos dios llámame ese escorbuto, la de mi madre, llenen tres, para que vos faláis de llenen tres y, y dos morrieron de de tanto meterse jaco o sea que podéis, podéis imaginaos. no sabéis por qué los escorbuto ¿eh? que llenen ellos de baracaldo y llenen vizcaínos de toda la vida de nacimiento y a que no sabéis por qué decían eso da de la mierda del pez vasco, eh voy a contámoslo yo me voy a contámoslo yo que yo una anécdota guapa pues ya que ellos ¿eh? creo que allá por el 80 por el 82 no eso el, el año no importa ¿eh? fue de aquella, fueron a Madrid iban una maquetuca a ver si si de aquí ellos los lavaba a ver si ah, estas cosas que fan los los grupos de música Y detuvieronlos, ¿eh? Detuvieronlos porque ya va a ahí en una cinta canciones... Eh, una que se llama Maldito País, otra que decía... Y luego dicen que esta es terrorismo... Bueno, es cosas de estos que, que no también Que, oye, la, la sociedad bien pensante, pues dice... Oye, pues hay que meterlos en la cárcel un poquitín. <risa> eh, que que se <risa> si yo me este eh, es, y se ríe, ¿no? Y, ¿verdad? La gente hay que meterlo en la cárcel. Y, ¿Y cómo se llamaba...? ¿Cómo se llamaba? A ver si Esti lo sabe. ¿Cómo se llamaba la, la gorda esta que estaba en Izquierda unida que luego marchó? Eh, Cristina Almeida. Pues Cristina Almeida defendió los. Y fue Cristina Almeida la, la que los sacó del calabozo. Porque les historias promestían. Dos milles. Ah, les historias promestían. No ellos no hicieron ni puto caso. A ver, normal, ¿no? <risa> todo hay, hay que decirlo porque yo era una panda de punkis, de drogotas y tal. Normal, ¿eh? Entonces, si ellos más caso, pues Cristina Almeida. Claro, Y voy a, contar vos, voy a contar vos otra historia Hombre, relacionada con los Con los punkarraes. Suenan vos les vulpes eh? La canción aquella de me gusta ser una zorra Sí, oh, seguro que vos suena que es eh, famosuca y, bueno, Oye, pues pues sabéis Sabéis esto de esta canción Bueno, la canción oficiaronla y tal Y invitaronla para tocar en, en un programa De televisión española Que se, en, el, en el 83, un programa que se llamaba Caja de Ritmos y que lo, lo dirigía el paisano este y el Carlos Tena, que sabe de música, oh, sabe la de Dios de música. Entonces, oye, púsoles para cantar y nada, cantaron una canción nunca esta, la de Me gusta ser una zorra. ¡Hostia, la que se montó! ¡Uh! Montóse la de mi madre, porque claro, vamos a ver, un saludo por la mañana, ¿cómo cómo se puede sacar a unos esmoces que dicen que ellos gustan ser zorres No, no, eso no, se puede, no puede ser. Pues bueno, fue, armóse la de mi madre. El, el Carlos Tena este dimitió. El fiscal presentó una demanda, un no sé qué. El, el ABC sacó esa ahí diciendo, mira, mira, lo que es lo que es a la tele y tal, y puso ahí la letra y tal, la de mi madre, o sea, por la tele no podía salir, pero en el periódico sí porque ya era para informar, ¿eh? Entonces, bueno, pues Oye, a las tías vino ellos como Dios, eh, por lo visto hicieron no sé cuántos conciertos y agarraron fama gracias a, gracias a la chorrada de, de salir en el ABC que ellos denuncian y todas estas cosas. ¿Eh? El dato fundamental, también hieren de la margen izquierda, eh. Vamos ahora a desplazarnos unos kilómetros Vamos ahora a desplazarnos unos kilómetros para el sur ¿eh? pa Un sitio que se llama Salvatierra O Agurain, si es que faláis, Euskera Batúa ¿eh? Un sitio que yo pasé por allí Y para mi idea, eso lleva más Castilla que eh, la hostia y más Castilla que, que Burgos eh. <ríe> Me cago en diez Un, un sitio allí, todo to llano, todo marrón llegas al pueblo este, a Salvatierra Cuatro casas allí plantadas en, en mi tal llano Dios Llevemos una disolución de la vicia Pero me cago en 10 De allí llenan la polla récords Bueno, y seguirán siendo, que, que yo sepa Tan vivos, eh Estos son morreros estos son morreros Ni por Jaco, ni por Sida, ni por nada Siguen a todavía y el la hostia, ¿eh? Porque montaron en el 79 Sacaron el último disco, no sé si Bueno, no me acuerdo, 2003 o 2005. Y, y ahora, bueno, a lo esto sigue por ahí cantando. Que si me cagas, que si de meas, que si gatillazo, que si tal, pero esto ya era clásico. Que ¿eh? habrá gente que guste más, gente que guste menos. Pero al que niegue que empezó por aquí, pues lo niega, pues ya es mentiroso. ¿eh? Y es mentiroso, que se iba a hacer. Escuché esta canción, Nuca. Que además, mira, voy a deciros la verdad. Con esta canción nunca fue, fue la primera canción de, de punk que escuché yo. ¿eh? ...tenía yo 15 años... ...y dijome un rapaz... ...escucha esto... Y dije... Eh, ...pongo raíz... ...yo que aquella me gustaba el, el rap... ...pero de que sea... Re... ...tengo aquí un chaval conmigo... ¿eh? ...está aquí descojolándose... O sea, ...como si yo dejara cosas de risa... ...no, no, yo una cosa muy seria... ¿Ah? ...a mí me gustaba el rap... ...de hecho fíjate... Fice... ...hay un par de sermanes o tres... ...no, no viste que hice yo un especial con el rap... ...que me prestaba a mí cuando tenía catorce... Efectiva, efectivamente, como está comentando aquí el, Mi corte de pelo, rapero Claro, yo he tenido un corte de pelo rapero Pero me cajón de este esto Ay, qué se lo va a hacer, me yo A esto del punk Queridos amiguitos En este mundo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 escuchando a Nedonia, esto ya es Radio Cuca, Radio Cucaracha, Radio Queso de un Kilo, no os esquecéis. y seguimos también, como no con los clásicos punkarras. estos clásicos que llevamos escuchando pues media vida eh, porque el, el pun ahora como que no presta, no un presta un pijo, entonces escuchas el de antes, el que se hacía los 80 bueno, los 80, vaya pun que se hacía pun con gaita, visteis, pun con gaita dicen los de chebra eh, nosotros, me... ah, yo lo hacía en la polla esta canción no sé de cuando oye y la gaita ya eh. la gaita ya esturiana yo de un asturiano que fizo la mili con el evarístol de la polla casi nada yo las primeras veces oh, ...esta gaita de dónde será que es la gallega que llegue que los los vascorros toquen la gaita también no me no oye que llega de aquí y era de uno de aquí bueno y después de, de visitar la la castilla vasca la castilla alavesa... y los osones os Vamos a volver a, a tirar para el norte otra vez. Para allí, para, para donde hieren los los escorbutos, les bulpes y tal, porque había otros que también son un clásico, ¿eh? bueno, también son clásicos de la Bésia. Llamámense MCD. Y los MCD ¿eh? sacaron un disco, sacaron muchos, más, ¿eh? pero bueno, sacaron uno especialmente, que lo sacaron en el 85-86, si no me equivoco, ¿eh? que tenía un, unos clásicos ahí... ¿boh? No, al cuarto millón al instituto, to, to, to, to, todos los macarras de instituto escuchamos esta canción. Todos los macarras, eh, el Bilboco Gaztechean, efectivamente, el Bilboco Gaztechean, disco en directo grabado en una, en una casa ocupada de Bilbao. Eh, escuchábamos todos los macarras de instituto que había, pues todos los escuchábamos. Este. Ahora, escúchelo vosotros también, aunque no sois macarras de instituto, nunca pasa nada, podéis escucharlo. Cada día es más fácil por capaz de matar por un jornal. A la vuelta de la esquina está el destino y la fatalidad. Pobo por la patria es el hilo de un ladrón. Ponerlo a otra mejilla es el de la corrupción. Para no ser perdedor, procurar las la solución. Violencia, marcarlo, esta noche en el mar. Violencia, la ciudad. Violenza bacala sta notte nel mare violenza la tua inta il la El Salvador por la redención, cobí lo dinero verdadero Dios, no estás fácil evitar ser tu terrenal, por la potencia del vino de un con héroe tan es el para no ser perdedor, procurate la salvación, violencia va hasta el en la ciudad, no sene val no le la la miuga Corentia va clara sta no cene Bueno, bueno, bueno, pues vamos a seguir por los vasconcaes. Vamos a hablar ahora de un grupo que tiene una historia de es que, que vale la pena contarles, hombre, vale la pena contarles. Vale la pena contar la historia de Cicatriz. Porque, Porque, a, a, a ver, a que, a que no sabéis de dónde se formaron los Cicatriz, ¿eh? Los cicatrices formaron en el 79 Pero, dónde, ¿dónde se montó el grupo? A ver, ¿eh? Apuestes Faciles apuestes, no me a acertar ni uno ¿eh? ¿Sabéis cómo se montó el, el grupo este? Pues este grupo Montóse en un centro de Desintoxicación, ¿eh? Como una actividad ocupacional y entonces dijeron cuatro, cuatro Yonkis que estaban por ahí, ah, Pues vamos a hacer un grupo, ¿y cómo lo llamamos? Pues yo qué sé, vamos a llamarlo Pues cicatrices de la matriz porque llamábase así luego quedó cicatriz nada más pero llamarse cicatriz a la matriz y nada pues empezaron a grabar canción que y tal y bueno no se sé queda esto iba bien el centro el centro no funcionó eh no funcionó porque voy a decir pues la verdad murieron murieron de sobredosis que si de sida que si tal o sea que el centro el centro no funcionó pero bueno me salió un grupín un grupín guapo eh un grupín guapo que grabó discos y hubiera grabado más eh hubiera grabado más de no ser porque el, el cantante el famoso Nacho cicatriz que que lo aumentan por ahí en barricada en el directo y los Cortato también me lo aumentan por ahí tuvo cuatro años en el marco Eh, tuvo cuatro años en el maco porque pillaron viniendo de Holanda con no sé un cuantísimos speed eh, ¿Qué se iba a hacer? ¿Qué se iba a hacer? O sea que llenan una, una panda yonkis. Pero llenan una panda yonkis, pero hacían música que molaba mucho. Molaba mucho la música de estos. Hombre, ya era un poco. Era macarra, ya era muy macarra. Pero pero ya era guapa también. ¿Qué se iba a hacer? Hombre, ya era macarra, ya normal, porque cuando ya es tanto la heroína, ¿qué vas a hacer? Bueno, di tú que también los los, los deben la heroína y, y vaya. Vaya, el y más profundos que tienen, eh. Los de, de estos, igual, no son profundes pero son guapes Estamos aquí acordándonos de, de que si yo tenía este disco un original yo tenía un casete en los casetes no sé si sabréis lo que son son tienen unas cosas cuadradas de plástico con un par de fueraquinos y me, me metías un que lo que La pega que tenía Y que no era como esto Que puedes escoger la canción No, no Tú tenías que escuchar La, la, la cosuca esa Hasta el final Y luego tenías que De la vuelta O tenías que De la vuelta Para que sonara Pero bueno, oye Son estas cosas Que conocíamos Cuando, cuando ya éramos mozos Y que ahora Ya, ya no hay Ya no hay Y bueno, pues vamos a seguir con los clásicos, hombre, vamos a seguir con los clásicos... ...y vamos a seguir en, en, en las provincias vascongais vamos a seguir en las vascongais ...y vamos a seguir con un grupo que nada más sacó un disco y medio, nada más sacó un disco y medio... ...un, un medio, que fue el primero que lo sacó con escorbuto y a la mitad escorbuto... Y, ...y la mitad eran ellos, y otro disco que lo sacaron ellos nada más... ...después años más tarde sacaron un, un directo a beneficio, de no sé qué rollo, palsida y tal... Yo una cosa que fan mucho los punkis, luego cuando se fan más mayores, dicen, oye, pues me metí tanto y tal pues oye, palsida pa' para pa, pa verse si en no un muerro, sacar yo perros parsida para verse si en no un muerro. Pues bueno, estos, llamámese rip, llamámese rip sacaron un disco que se llamaba No te muevas y sacaron una canción que yo tengo la escuchada hasta en versión de piano de lo, de lo guapa que ellos quedan. A ver si vos presta los demás. a seguir aquí a y ya veis que falo Topastilla porque quiero poner todos los clásicos a estos que meto vía 3 para poner, no sé si me va a dar tiempo, pero si no me da tiempo pues está pues amigo, el otro día los pongo no pasa nada eh, ¿qué hemos falta? a ver, che cuentes a ver, ¿quién falta por ahí de los clásicos? ¿quién falta por ahí Pumcarras clásicos? ¿eh? ¿quién falta? ¿quién falta? venga, venga, pensáis un poqueñín ¿eh? apostáis faltan un par de ellos muy importantes faltan un par de ellos muy guays Y como no estoy yo aquí para esperar a ver si vosotros me lo decís, pues digo vos lo yo. Voy a poner ahora unos punkis que llenen cultos. No sé, estos no sé si se metían en heroína, no se la metían. eso ya no sé. Sé que el cantante murió, o sea que bueno, pues algo malo seguro que hizo, porque si no no se morría, no sé qué edad tenía, pero se murió. Pero pero que estos llenen los punkis cultos, los que hacían referencias al Lovecraft. Facían referencias a Orwell También hacían referencias Y hacían referencias incluso a Friedrich Nietzsche ¿Eh? ¿No vos lo creéis? yo sí, me sí Hoy ponemos una cancionina de estos Y lleno los vómitos ¿Eh? Vómito social se llevaban de mano Y cuando sacaron este disco ya lleno los vómitos Y en esta canción nunca ¿Eh? A ver si reconocéis frases de Nietzsche A ver si es que sois tan punkis Que vosotros de la filosofía pasáis. Bueno, pues va acabándose esto, va acabándose la anedonia de hoy, el anedónico miserable ya marcha, pero no va a marchar en Simponevos, el último clásico de la noche. ¿eh? Ya veis que estamos ahora con los, los punkis temáticos y vamos a seguir con los punkis temáticos, estos llenan los, los punkis cultos. ¿Eh? estábamos comentando ahora que, que vimos algunos vídeos, algunas fotos y que no tenían traza de, de yonkis, la verdad los vómito, o sea que no sé, no sabemos a qué morrer o cantante, pero ya cuando nos enteremos ya os lo diré, si tengo ganas de decir, pues si no, no pues lo digo, y digo es otra cosa. A lo que estábamos Vamos, vamos a, a marchar de las provincias Vascoes, vamos a ir para el reino de Navarra, vamos a ir para la capital Pairuña y vamos a, a ponemos un cancio de De los, de los los reyes del del and Juerga, leí yo por ahí en, en algún sitio, que hacían punca en Juerga y también hacían canciones ecologistas, lleno muy muy ecologistas ellos. Entonces, aparte de hacer de otras muchas cosas, por de alcohol tal, todos los piratas, eh, la verdad, esta que vos puse de los piratas, al, al entamar ya de ellos también, pero quiero poner vos otra, llenan los Tijuana in Blue, ...a menos. que igual fueron uno de los mayores grupos un grupo que cantaba dos voces una el escroto que después montó los cojonprietos los guajolotes para tocar rancheres con, con con letra reivindicativa y el, el de esta radio ahí. ay de verdad coño que tocaron cojónprietos los guajolotes para el décimo aniversario de la cuca estamos ahora a, a punto del 25 ¿eh? al vos del 25 aniversario y el otro, el, el Jimmy pues resulta que eh, a que no sabéis cómo acabó el Jimmy pues el, el Jimmy acabó de, de galán eh, de aspecto italiano con bigote y tal sí, sí, el, el mismo Tonino Carotone Tonino Carotone pasó también por los Tijuana en Blue y ¿eh? por ahí sí que yo sepa el, el otro, el escroto, no, sí, no sigue así, eh, después del 2003 de grabar un disco en directo, apareció suicidado ¿Qué se va a hacer? Eh? Unos mueren por sí, otros mueren por sobredosis, estoy suicidado. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, hasta el mañana que viene, ¿eh? Quedáis aquí con Tijuana in Blue, clásico del Punk, Punkarraes.